27 de junio de 2001, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Nos encontramos en la sede del Instituto Nacional para el Descubrimiento Científico, es decir, el NICH por sus siglas en inglés. Se trata de un grupo de investigación formado por científicos e expertos en varias disciplinas. Emplean todo su tiempo en trabajar en los laboratorios de este colectivo. Su objetivo es estudiar anomalías y sucesos misteriosos de forma científica. La iniciativa fue creada por un millonario de la gran ciudad del juego, Robert Bigelow. Entre los objetivos del grupo se encuentra estudiar a fondo las inquietantes mutilaciones de ganado. Llevan produciéndose 30 años. Se sabe que no son cosa natural ni común. durante las semanas anteriores a este caso los miembros del NITS habían recibido noticias de nuevas mutilaciones misteriosas en Montana en total ocho eventos catalogados en todos ellos el patrón se repetía todo sucedía sin testigos ya de mañana en el rancho se descubría la víctima horas antes rebosaba salud una res ovina fundamentalmente presentaba acordes extraños mostraba ausencia total de sangre no había huellas ni ninguna otra evidencia no se trataba de rituales de ningún tipo y además sucedía algo más extraño aún ...la noche de los hechos, en la zona... ...se habían producido avistamientos de luces extrañas. El NIRS estableció los mecanismos necesarios... ...para poder someter a una necropsia... ...al siguiente animal que falleciera en estas circunstancias. El grupo de Robert Bigelow correría con todos los gastos. Afortunadamente para ellos... ...la muerte de una res en Dupuya, Nevada... ...llegó a conocimiento de los estudiosos de La Vegas... ...a la mañana de aquel 27 de junio. El animal había fallecido unas horas antes... Lo dispusieron todo para conducirlo hasta Las Vegas en una cámara frigorífica especial. Al mismo tiempo lograron obtener una muestra de control. Otra red similar fallecida a la misma hora en otra punta del país pero en circunstancias normales. Este segundo animal serviría de muestra de control. Varios veterinarios llegaron desde diversos puntos del país a Las Vegas. El examen del animal muerto desveló que de algún modo se le habían extraído algunos órganos internos, así como varias zonas de su cuerpo. Para realizar tal cosa, el agente mutilador había empleado algún tipo de sofisticado artilugio que provocaba cortes similares a los ejecutados con un bisturí láser, pero todavía más preciso. Alta tecnología, tan alta, que no se pudo identificar. Aquello, en cambio, sí confirmaba algo. En la mutilación no habían intervenido otros animales ni eran consecuencia de algo natural había un gran misterio tras aquello se certificó eso sí que la mutilación del animal se había producido tras su muerte al no hallarse restos de sangre licuada en las zonas afectadas en el análisis de los tejidos salió a relucir un elemento extraño se trataba de una sustancia llamada oxindol tal sustancia puede segregarse en los procesos de descomposición animal pero en este caso no había ocurrido así Este caso era diferente. El animal aún no había entrado en ese proceso cuando se realizaba la necropsia. A algo o alguien había utilizado el Oxindol durante el proceso. Según dedujeron los investigadores del NITS, la causa podría ser que se utilizó para sedarlo antes de proceder al resto del experimento. Y es que tras el análisis de la res no llegaron a otra conclusión. El animal había sido objeto de algún tipo de experimentación científica clandestina por motivos desconocidos. Sobre el origen de los científicos causantes solo había misterio. Curiosamente el suceso había coincidido con la aparición en el cielo de extraños artefactos volantes de planta triangular. Tales no identificados son tomados en ocasiones por naves terrestres todavía no conocidas por el gran público. Además en el interior de algunas de las reses examinadas por el Nietzsche se encontraron bacterias sospechosas. Eran Clostridium. Y estas bacterias tenían un origen militar, más exactamente un origen militar asociado a la guerra química y bacteriológica, son en sí mismas un arma de guerra. Y por ese camino sin duda se explicaba el origen y la causa de este tipo de sucesos. Así lo sugieren en sus expedientes los miembros del Instituto para el Descubrimiento Científico.